Denuncias. En una entrevista realizada en diciembre de 2013 por Dick y Miriam Emanuelson, Berta denunció el acoso, la persecución a las tribus indígenas y el robo de sus tierras ancestrales por parte del gobierno de Honduras y la venta de la tierra y recursos naturales del país. Denunció las 47 concesiones, permisos de explotación otorgadas a empresas transnacionales mediante el uso de testaferros o prestanombres hondureños luego del golpe de estado de 2009 en las que se vendieron tierras, recursos y ríos mientras las comunidades que cuidaron de ellos durante milenios eran desalojadas, quedando desprotegidas, donde los ríos, la tierra e incluso el aire pasan a ser de las transnacionales. Los ríos en muchos casos son desviados y dejan de pertenecer a las comunidades, y la contaminación o deforestación de estas zonas por empresas deforestadoras eliminan también la flora y fauna de estas tierras. Para Berta y su tribu, el desvío del río significa la muerte para las comunidades. Además, un ataque espiritual a ellas, ya que los espíritus del agua, en su cosmología, son femeninos y vitales en sus comunidades. Expresó además que durante el gobierno del lobo no hubo tantas concesiones. En cambio, durante el gobierno de Juan Orlando Hernández hubo más de 47 concesiones.